I see I straight for to take I cross job river I saw see I straight for the to take I cross job river I saw see I straight for the to take I cross job river the man that hear the word of John and Agnes shall be burned in fire the man that hear the word of John and Agnes shall be burned in fire Man that hear the word of just and accept it child be za di sayang oh now i'm away cuz i za yang oh to The man that get the word up just an hardness I shall be bird In fire The man that get the word up heart shall be bird In fire mandat give the word of John an act it shall be is our word this yeah oh as i'm away sayang ini sayang Sayangku rasa pantai sayangku sayangku rasa pantai sayangku rasa pantai sayangku no viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. Your love guante, entonces decidámonos. Carajo decidámonos. Y revolucionemos, El pasado 25 de abril, en Washington, D.C., a casi un año de que la gobernadora Jan Brewer firmara la controversial Ley SB 1070, se llevó a cabo la audiencia de la ley que ha desatado decenas de proyectos legislativos que persiguen y atacan a las personas de origen hispano, documentadas e indocumentadas. La controversial SB 1070 ha desatado toda una campaña nacional e internacional que por dos años ha pedido al gobierno estadounidense encabezado por Obama a declarar la ley como inconstitucional. La ley conocida como la ley Muéstrame Tus Papeles exige a las personas que tengan cualquier interacción con un oficial de la policía a mostrar sus documentos que verifiquen su estatus legal en el país. Debido a las miles de protestas que se desataron en Arizona y en otros estados, previo a la firma de la ley en 2010, la gobernadora Jan brewer removió algunas cláusulas de la ley que la hacían ver como una ley injusta que permitía la detención de personas basadas solo en la apariencia de su perfil racial. Sin embargo, al removerse estas cláusulas de la ley, Esto no ha significado que el perfil racial sea un elemento crítico para detener a las personas. En la práctica, la SB 1070 se ha acompañado de otras legislaturas y prácticas policíacas que permiten a los agentes policíacos detener a las personas de apariencia étnica hispana. Los pretextos son varios, pero el más común ha sido la detención a través de las multas cuando los individuos conducen su vehículo. Al término de la audiencia del 25 de abril, la gobernadora Jan Brewer se mostró optimista de ganar el caso, aunque no descartó que de ser así se abrirá la puerta a las detenciones masivas que tendrían como fin la encarcelación de aproximadamente 400.000 indocumentados en el estado de Arizona. En tanto que Brewer y la Corte escuchaban los argumentos en contra de la SB 1070, miles de activistas se reunieron a las afueras de la Corte para demostrar su rechazo a la ley a través de protestas y vigilias. Escuchemos algunas de las entrevistas. ¿Puedes decir tu nombre, de qué grupo vienes y qué es lo que están haciendo aquí? Luisa Ávila de Somos América de Phoenix, Arizona. Y estamos aquí pues uh, para ver cuál es la resolución de la 1070 de la Suprema Corte de Justicia y también para apoyar las diferentes acciones que ha habido en estos días. ¿Y ya pasaron ustedes adentro? Sí, estuvimos adentro un momentito, este estamos aquí desde temprano en la mañana para entrar, pero dejaron entrar a un grupo pequeño de como 50 personas para quedarse toda la audiencia y a nosotros nos dejaron nada más a, a un, o sea, cortos momentos, ¿no? ¿La audiencia va a estar pasando durante todo el día? No, la audiencia nada más dura una hora, este, así que ahorita ya se está por terminar empezará las 10 de la mañana, termina las 11 de la mañana y el día de hoy de lo que se trata es de que van a, a deliberar, van a, a discutir, después toman una decisión y a mediados de junio o principios de julio es cuando ya ah, se da el resultado, ¿no? de lo que lo que lo que dijeron, ya escrito. ¿Cómo la gente puede apoyar para parar esta ley? Pues mira, ahorita la 1070 desafortunadamente ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia así que no hay apelaciones, ya no hay nada y hasta ahí llegó pero en cada uno de los estados donde vive la gente existen todavía leyes antimigrantes que tenemos que tener a nivel local es importantísimo que continuemos poniendo presión en el gobierno federal para que termine programas como Secure Communities, como Comunidades Seguras o 287G la detención de inmigrantes se tiene que detener y tiene que dejar de ser un proceso lucrativo para los centros de detención. Así que el enfoque debe ser en eso, el enfoque debe ser en continuar deteniendo leyes y exponer el, el lucro del cual están beneficiadas las compañías de detención. Patricia Rosas. Ahí soy de de Phoenix, Arizona y estoy como voluntaria de Promise Arizona y estamos aquí para pedirle a Dios para que derrote esa ley injusta, ya que ha afectado a muchísimas familias y principalmente a los niños y a los estudiantes que no tienen documentos y quieren seguir estudiando. Ustedes estaban haciendo una vigilia, ¿y cuánto ha durado esta vigilia y desde dónde partieron? Aquí en Washington es, llegamos el día lunes a las 5 de la tarde, eh, estuvimos hasta las 2 de la mañana y nos tuvimos que ir porque había mucho frío y, este, y regresamos al otro día temprano de nuevo a estar aquí en Virginia y ahorita estamos desde las seis, desde las 6 de la mañana otra vez y pues no nos vamos a ir hasta que, y hasta que acabe esto, de que nos digan. Dice que la fe mueve montañas y eso es lo que estamos haciendo con toda la fe, moviendo las montañas porque veo tanta gente que nos está viniendo a apoyar y tanta gente que no quiere que su estado sufra lo mismo que Arizona. ¿Te puedo preguntar rápido ustedes de qué grupo vienen? No no, somos de la organización de Make the Road New York. Estamos apoyando para encontrar la reforma de la SB1070 que es muy injusta para todos los inmigrantes bueno, estamos la comunidad transexual de Queen ¿Ustedes eh, como inmigrantes se ven afectados en su comunidad? ¿Como hay ciertas legislaturas que están afectando? ¿Tienen el programa Secure Communities allá? No, yo pienso que sí, para a todos nos afecta no tanto en lo económico para los del, de la ciudad también y también a todos los de Texas, de Arizona, las personas que fueron afectadas, que no pueden ir a las escuelas, que no pueden salir libres. Pienso que es muy injusto para todos así que se haga pronto una reforma migratoria para todos. ¿Me puedes claro. decir de qué grupo viene y por qué están soportando hoy? Bueno, representamos a la Unión de Trabajadores de Washington D.C. y estamos aquí todos por un mismo sueño, ¿no? Eh, que nos traten con justicia. Necesitamos cumplir el sueño americano y todos trabajando. nada Yo creo que todos buscamos igualdad de, de derechos trabajando bien. Eso es todo. Aquí la Unión de Trabajadores de Washington D.C. está presente en esta lucha. ¿Puede decirme si algún tipo de... de ¿Propuesta legislativa similar a la SB1070 aquí en Washington? No, claro que no. Aquí en Washington no tiene por qué aceptar ese tipo de propuesta. Es, es algo ilógico aquí. no Aquí respetan el derecho de la gente. Y por eso estamos aquí luchando. ¿Pero hay el programa se quiere Secure Communities aquí? Sí, hay un programa, pero bueno, vamos a ponernos en la lucha para que esto no suceda aquí. Okay. Escuchemos ahora el mensaje del grupo chileno de Hip Hop Rebeldías. Estamos, estamos en solidaridad desde el Bronx, a donde también tenemos ataques contra los inmigrantes. Estamos solidaridad con el pueblo de Arizona, que ha luchado heroicamente en contra el SB 1070, en contra todos estos actos anti que quieren borrar nuestra historia, que lo que quieren hacer es un, es un genocidio cultural. Y para nosotros, la, los jóvenes en particular, que se han tomado eh, los departamentos de educación, eh, que se han tomado eh, las oficinas de la migra eh, en, en, en la frontera, eh, nosotros estamos en solidaridad con ellos, eh, en esos actos que van directamente en contra del Estado, estamos en solidaridad completa con eso, decimos no queremos reforma migratoria, queremos legalización, amnistía para todos ahora, y estamos en solidaridad con ese movimiento a todos los compas que están acá a la, a la compañera que han luchado o sea para nosotros el problema de, de o sea, el problema de inmigración en este país no es un problema nacional es un problema internacional tenemos claro que porque Estados Unidos tiene las manos llenas de sangre en toda latinoamérica en todo lo que es el, el, el sur del mundo estamos claros que la gente está viajando porque no hay recursos porque no hay no hay acceso a una vida digna entonces primero queremos ponerlo en ese contexto diciendo que el problema de inmigración en este país es un problema que Estados Unidos mismo lo creó. O sea, si, si hubieran recursos en México, si la tierra en México fuera para el pueblo, la gente no estaría corriendo para acá para encontrar una vida mejor. Uh, además de eso, queremos hacer la conexión entre lo que son las cárceles acá en Estados Unidos, las cárceles privadas y el crecimiento de, de, ese, de esa industria, porque es una industria de cárceles privadas um, que va misma a la línea de con la cantidad de inmigrantes que están detenidos, con detención indefinida, que están siendo deportados y están siendo esclavizados para trabajar en estos campos concentraciones de inmigrantes. Mohammed, Se prevé que la Corte Suprema emita su dictamen sobre el caso de la SB 1070 para finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre en los que Obama se juega la reelección. ¿Qué pasaría si Arizona pierde el caso en la Corte? La ley sería prevenida de llevarse a efecto. El caso pasaría a las Cortes Distritales de Phoenix, Aunque el estado de Arizona podría presentar modificaciones a la SB 1070, estas quedarían a consideración de la Corte Suprema. Otras leyes copia de la SB 1070 serían cuestionadas por la Suprema Corte, incluidas en los estados de Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, aunque particularidades de otras leyes en otros estados no serían totalmente analizadas por el caso que se lleva a cabo en el juicio contra la SB 1070. Los costos de estas leyes tipo SB 1070 son exorbitantes. Por ejemplo, un reporte del Centro para el Progreso Americano reportó que remover el total de inmigrantes indocumentados en un periodo de 5 años costaría al país 285 billones de dólares. El Departamento de Inmigración se ha respaldado en la policía local, como con el sheriff Joe Arpaio, para alcanzar sus metas de detener a miles de inmigrantes. Esto ha llevado a la detención masiva de inmigrantes. Más de 380 personas detenidas bajo condiciones inhumanas, sin ningún acceso a abogados, ni siquiera con la esperanza de un juicio justo. Ha resultado en la deportación de 387 mil personas, provocando la separación de un sinnúmero de familias. La SB1070 ha sido exitosa solamente en una manera ha contribuido al crecimiento de detenciones que llenan las cárceles de Arpallo y al crecimiento de la industria de detenciones a lo largo del país. Los costos de leyes como la SB 1070 son incontables, costos al departamento policiaco, costos en el incremento del presupuesto para prisiones, costos en la justicia criminal, costos a las agencias estatales, costos a las escuelas y otros costos legales. Hasta ahora, el Estado de Arizona, la ley SB 1070, le ha costado pérdidas monetarias y en fuerza de trabajo irreparables. Ha provocado el éxodo de trabajadores fuera del Estado, contribuyentes de impuestos, consumidores de los cuales depende la economía del Estado, así como ha provocado el costo de demandas y boicots que han afectado el turismo al Estado de Arizona. El Estado de Arizona tuvo que invertir 250 mil dólares en una campaña publicitaria en un intento por recuperar la imagen del Estado después de la aprobación de la SB 1070. En tiempos de recesión económica, esto solo refleja que leyes del tipo SB 1070 pueden dañar la economía de los Estados Unidos de por sí ya desgastada. Desde la aprobación de la SB 1070, 36 otros estados han tratado de pasar legislaturas similares. De estos 31 estados se han opuesto al avance de los proyectos de ley. Sin embargo, 5 estados han aprobado copias de la ley SB 1070. Estos estados son Utah, Indiana, Carolina del Sur, Georgia y Alabama. Se predice que otros estados tratarán de pasar legislaturas similares en las sesiones legislativas del 2012. Para Desinformémonos, Ana Martina, Radio Sonidera. desinformémonos hermanos tan objetivamente como podamos desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina que espléndido que tus vastas praderas patriota del poder sean efectivamente productivas desinformémonos You should leave me girl I know. And here is the race of the mentado Juan Sintier. con tus manos abiertas mi guitarra decanto martillo de los mineros arado del labrador recabar lo Emilio recabar simplemente Doy la gracia por tu luz Con el viento, con el viento de la pampa Tu voz sopla por el centro y por el sur Tanta esperanza Naciste en medio del sol Tu fruto madura y canta Hacia la liberación Recavarre Luis Emilio Recavarre Simplemente Doy las gracias por tu luz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 Con el viento de la pampa tuvo soplá por el centro y por el sur parte el galgo terrible a matar niños morenos y aparte la cabalgata la cauría se desata exterminando chilenos hay que haremos hay que haremos ya aparte la cabalgata hay que haremos hay que haremos con el fusil en la mano Aran al mexicano y matan al panameño en la mitad de su sueño ya parte la cabalgata hay que haremos hay que haremos text terminando chileno hay que haremos hay haremos buscan la sangre y el oro los lobos de San Francisco y golpean las mujeres Y queman los coverizos ya aparte la cabalgata hay que haremos hay que haremos exterminando chilenos hay que haremos hay que haremos, ay, ¿qué haremos? ¡Maldita sea la hora y el oro que se deshizo! ¿Y para que nos vinimos de nuestro Valparaíso? ¡Ya parte la cabalgata! ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! ¡Exterminando chilenos! ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Ay, ¿qué haremos? canción eh, es una canción que obtuvo el primer premio en el festival en el primer festival de la nueva canción chilena organizado por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica se llama plegaria a un labrador los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate Unidos en la sangre Hoy es el tiempo Que puede ser mañana líbranos de aquel que nos domina En la miseria Tráenos tu reino de justicia Igualdad La de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad Aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor Al compartir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos, para crecer, estrecha la hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y ya ves, casi siendo... que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés. De quien jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer de vivir Vez. y apenas estoy triste y sola y es que sufrir sin razones juzgues padecer yo, yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer debí jurar por no pensar And I told you twice The dude pensar por un momento sin dejarme llevar por la corriente del tiempo imaginando que corría lenta Yendo hacia atrás que me salía de dentro para ver lo que no vuelve más Allí donde se cruzan los caminos de tuve mis pasos En la encrucijada destino pensé en mi caso Vivo el presente, tengo presente el pasado Recordaré lo que olvidé y lo que no he olvidado Por los amigos son quien lo pasaste tan bien Que ahora se cruzan contigo y hacen como que no te ven Por la familia a la que solo ves en ocasiones Con ocasión de bodas, bautizos y comuniones Por el amor, por lo que pudo ser y no fue Por aquel momento exacto en el que perdí la fe por todo Eso y más por un día triste Y aquellas cosas que sentí y que tú también sentiste Quiero brindar la copa al vaso La botella, chocala Bebe un trago de él de ella No pienses, tiene que haber momentos como este Sin tiempo ni lugar, así que cueste lo que cueste Quiero brindar la copa al vaso La botella, chocala Bebe un trago de él de ella. Tiene que haber momentos como este Sin tiempo ni lugar, cueste lo que cueste Y es que el ayer es como arena que se escapa entre los dedos Lo malo no lo olvido, lo bueno me lo quedo Lo demás lo guardas dentro de ti Aunque no quieras para sacarlo a la luz Cuando menos te lo esperas ¿Quién me iba a decir que iba a estar donde estoy ahora? Lo típico, ¿quién decide de quién te enamoras? Aún no sé si el odio muere o solo se transforma Ojalá que exista algo por los que rompen las normas Por los que nunca ganan, por los que pierden siempre Por los que nunca han debido haber salido del vientre de sus madres Porque engañan, roban y asesinan Por los que están puestos a raya por la cocaína Por los que celebran y pleben para olvidar Que dejan su niñez en la maquinilla de afeitar Por ti, por mí, por nosotros Porque cada día es otro Porque no traiga pena sino alegrías Brindemos la copa, el vaso, la botella, chócala Tiene que haber momentos como este Sin tiempo ni lugar, así que cueste lo que cueste Brindemos la copa, el vaso, la botella, chócala Bebe un trago de él o de ella Tiene que haber momentos como este, sin tiempo ni lugar, cueste lo que cueste Los viejos amigos que te cruzas van con prisa, tú vas con prisa Un saludo, un abrazo, una sonrisa Quedamos en llamarnos, pero eso se olvida Cuando surgen otras cosas, así son las cosas de la vida Pero un día brindaremos por el pasado Decíamos que no cambiaríamos nunca, pero hemos cambiado